Así que haz este compromiso conmigo y contigo mismo y mira el video hasta el final y te garantizo que en menos de 21 días perderás 13 kilos.